y torri de nuevo a este ciclo semanal de entrevistas que grabamos desde la Ruta Masas Pirratia para Suelta la Olla que se emite desde Alavedi por toda Rosasarea. Antes de nada, como siempre hacemos, agradecer tanto a la Ruta Masas Pirratia como a Alavedi por la difusión y por el gran trabajo comunicativo que realizan. Un poco de música y seguimos. Hoy entrevistamos al Ken Mok, Bilboco tal de antimilitarista, o más que Bilboco tal de antimilitarista en general. Eh, para ello han venido a hablarnos eh, dos miembros de, de este colectivo de tanta tradición histórica y militante. Y bueno, antes de, de presentarnos y de empezar con la, con la clásica El Carrisqueta, pues... Eh, Comentaremos un poquito que el KEMMO, como grupo antimilitarista que es, es un colectivo de larga trayectoria de lucha, eh, que bueno, tiene sus años de más reconocimiento entre mitades de los 70 y el 2001, que es precisamente cuando se termina la mili, y obviamente siempre relacionado a, a la insumisión, ¿no? a, a esa desobediencia, a, a participar del servicio militar obligatorio. Pero, bueno, como muchas y muchos somos conscientes, eh, hoy en día el problema del militarismo tanto en el Estado español como en este mundo pre predominantemente capitalista eh, y de los estados nación uniformizados eh, no ha terminado. Y, pues como es obvio, el Ken Mok sigue, sigue trabajando en la línea antimilitarista en este sentido. Entonces, bueno, antes de empezar, hacemos las presentaciones. Eguerdean José Eguerdean Miguel. Eguerdean... Eh, eh, bueno, es que ricasco por venir y como siempre hacemos pues eh, empezaremos un poco por, por preguntaros pues, pues bueno, eh, ¿qué es el eh, cuándo y cómo surge y cuáles han sido y son sus principales líneas de trabajo? Pues bueno, un poco ya lo, ya lo has explicado tu pello, el KEMMOK surge a mediados de los 70 con los primeros insumisos al servicio militar Y de ahí en adelante, pues el trabajo del MOC pues se ha centrado en denunciar las guerras y sus preparativos. Somos un colectivo libertario, por lo tanto, eh, nuestro funcionamiento se basa en la autogestión, y el asamblearismo, uh -huh. y la desobediencia civil, la acción directa y violenta, son nuestras principales herramientas para luchar por un mundo sin gastos militares y sin ejércitos. Uh -huh, uh -huh. En este sentido, eh, bueno... Eh, como acabas de decir, eh, la, acción, la desobediencia civil y la acción directa son una de vuestras maneras de llevar a cabo vuestras líneas de trabajo. Y bueno, como para ir entrando en tema, pues eh, hace no este sábado pasado, sino el anterior, realizasteis una acción eh, frente al cuartel del ejército en la calle Juan de Garay de Bilbao, ¿no? el mítico cuartel, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos podéis contar un poquito sobre esta acción, qué quisisteis denunciar con ella, en qué consistió y, y, bueno, luego también ya cómo valoráis el resultado de la acción, porque la verdad es que por redes, en medios y tal, se, se vio bastante. Entonces, eh, entiendo que, que, que tuvo sus resultados, ¿no? Bueno, bueno, te cuento un poquillo en qué consistió la acción. Sí. Fue una acción ah, directa no neovialenta al uso, Eh, que consistió en una acción de bloqueo de, del cuartel militar de Juan de Garay, del mm -hmm. gobierno militar como lo conocemos en Bilbao, eh, y en lo que consistió en que dos personas eh, vestidas de sanitarias eh, se, eh, hacían una acción de bloqueo al, al cuartel. Lo que se trataba de reivindicar era que con el dinero, pues en la situación en la que, en la que estamos viviendo de pues, sanitaria, ...que se estén destinando tantos recursos eh, y tantos miles de millones a los ejércitos... ...en lugar de destinarlos a la sanidad pública, pues es una, auténtico, una auténtica ¿no? Uh -huh. Y nos parecía un buen momento pues, eh, para, para reivindicar esto. Uh -huh. eh, entonces, bueno, denunciasteis un poco el despilfarre que supone el gasto militar... ...y más en estos tiempos en donde hay claramente otras prioridades... Eh para muchos siempre la ha sabido, pero ahora mismo más, y, y os encadenasteis, por lo tanto, para, para bloquear la el, el mismo cuartel del ejército. ¿no? En este sentido, eh, bueno, hubo alguna trifulca, algún problema, eh, apareció la policía, eh, la archaña, eh, hubo algún tipo de. no sé, de presencia de, de la gente dentro del cuartel, de los militares. Eh, bueno, con pues los militares normalmente no suele haber problema porque como, como un militar no puede tocar a un civil, a no ser que estemos en estado de guerra, que no es el caso, uh -huh. pues normalmente lo que hacen es esconderse y llamar a la alchaña y, y bueno, sí, ellas, ellos siempre, sí, sí que aparecen siempre y bueno, pues lo que hicieron me, venir con unas cizallas, eh, les llevó un ratito pero cortaron las cadenas y bueno, estuvimos como una, una orilla o así ahí encadenadas bloqueando el cuartel, uh -huh. pero bien. Bueno, fue era el objetivo, ¿no? El pasar ahí un era, tiempo, ¿no? Eso, el objetivo era eh, pues, eh, salir en los medios y, y crear debate social acerca de, de esto. Uh -huh. y, y, bueno, yo creo que el objetivo, pues, eh, más que conseguido. Uh -huh, uh -huh. Por lo tanto, eh, y volviendo a lo de antes y concluyendo, pues, eh, se, se sobreentiende que, que valoráis positivamente eh, la acción. Sí, sí, pese a que hubo, hubo represión porque, bueno, porque nos, nos, nos calzaron eh, eh, a las personas que nos encadenan, pues nos pusieron nuestras respectivas multas uh -huh. e incluso identificaron a, a algunos periodistas que vinieron a cubrirlo, que esto ya es como más, como más sangrante, ¿no? Pues que nos eh, multen a nosotros porque estamos cometiendo un delito, pues tiene, tiene más su sentido, pero que incluso a, un period, a periodistas que vengan a cubrirlo sean identificados es pues ya como... Pff, Sí. Nos sé, ha soltado como muy... Qué vergüenza. Sí, Pero bueno. en, en cierta manera se podría decir que son eh, estos pequeños avances de, de autor, del autoritarismo que se están dando como por pequeñas pinceladas poco a poco aprovechando el, el contexto de pandemia y que sin darnos demasiada cuenta estamos asimilando, ¿no? Exactamente, sí, poco mm. a poco. <ríe> en este sentido, claro, denunciabais el, el gran despilfarre que supone... Eh, el ejército ¿no? y, y las policías eh, eh, que se pagan al final eh, con los impuestos de los y las contribuyentes, ¿no? Como viene bien a decirse formalmente. Y eh, claro, paralelamente eh, eh, estáis llevando a cabo eh, la campaña paralela a la declaración de, de la renta anual, ¿no? Eh, para, bueno, eh, un poco reclamar una desobediencia en este caso en, en el ámbito fiscal, ¿no? Un poco, eh, eso, ¿no? Pues eh, una especie de desobediencia fiscal eh, basada en, en no pagar una cantidad de dinero que en principio iría destinada a, a gastos militares, ¿no? En, en este sentido, eh, bueno, ¿nos podéis contar un poquito... ¿En qué consiste esta campaña, la promoción de, de la objeción fiscal? Sí, exactamente. Lo que hicimos es utilizar esta acción también con la nota de prensa para, para reivindicar esta campaña de objeción fiscal a los gastos militares que, que estamos intentando sacar adelante. Y bueno, para quien no sepa lo que es la objeción fiscal a los gastos militares, eh, pues lo que persigue esta campaña es la desmilitarización social y destinar los gastos militares a satisfacer necesidades sociales. Uh -huh. Eh, esta campaña, la objeción fiscal al gasto militar, pues, eh, se plantea como un acto de desobediencia civil, uh -huh. colectivo y no violento. Uh -huh. por, eh, lo que trata es de ponerlo, anteponer lo legítimo a lo legal. Uh -huh. eh, y en la práctica es la negativa a colaborar económicamente con el Estado, eh, en este caso a través de la declaración de la renta, el IRPF, eh, en la financiación de las guerras. Eh, para apoyar eh, pues otras alternativas de carácter transformador y solidario uh -huh. no consiste por tanto en dejar de pagar o pagar menos impuestos sino en buscar un buen destino a este dinero uh -huh. en este sentido eh, entonces se desobedece eh, fiscalmente en, en en el sentido valga la redundancia de, de no pagar eh, la parte de impuestos correspondientes al gasto militar y, eh, como bien has dicho, no consiste en pagar menos impuestos sino en desviar ese dinero a fines sociales. Eh, cuando hablas de desviar ese dinero a fines sociales, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Pues en la objeción fiscal, básicamente lo que se hace es un, un triquimayo en la declaración de la renta. Uh -huh. eh, no eh, Lo primero que tenemos que decir que no es... es Es una desobediencia, o sea, que no estamos hablando de que sea un acto legal, sino es un acto de desobediencia consciente eh, que tú haces y asumes las consecuencias de hacerlo, que en, esta, en este caso pues, son muy pequeñitas, pero bueno, las asumes, uh -huh. eh, y que lo que consiste es en hacer eh, una trampa en la declaración de la renta para desviar un dinero a un colectivo que trabaje por, por un mundo más justo uh -huh. en, y... ...de traérselo al, al Estado que se lo va a entregar al Ejército. Es decir, el dinero que se deja de, de pagar desobedientemente a, eh, para fines militares o para el Ejército... Eh, ...se destina a colectivos eh, por un mundo más justo, entiendo que son colectivos del movimiento popular, movimientos sociales... Eh, ¿Y siempre sin ánimo de lucro? O... Claro, sí, claro, claro, claro, sí, siempre, sea, uh -huh. eh, siempre colectivos que trabajen pues, por un mundo justo, ya sean colectivos ecologistas, feministas, eh, sindicatos, eh, antirracistas, eh, cualquier, cualquier colectivo que esté trabajando pues, para generar una sociedad más justa. Uh -huh. En este sentido, bueno, es una propuesta muy interesante, me parece que, que muchas y muchos eh, que acabamos de conocer esta dinámica Eh, este año vamos a empezar a, a participar de ella, pero bueno, yendo un poquito a los aspectos técnicos, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? Es decir, ¿vamos a hacer la declaración de la renta normalmente? Eh, ¿Tenemos eh, que marcar la X en algún lado o dejarla de marcar en algún otro lado? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, eh, pues eh, ese mismo día que se hacía la acción frente al gobierno militar en Juan de Garay, A esa misma hora eh, nos reuníamos el equipo de técnicos y técnicas que, que trabajamos en la oficina de la Objeción Fiscal para facilitar a todas aquellas personas que quieran desobedecer a través de sus impuestos eh, el poder hacer eh, la declaración con, con este tricky mayo que ha dicho, que ha dicho Miguel. Eh, como Podemos suponer en el aplicativo online que, nos, que, que, nos, bueno, que facilita la Diputación de Vizcaya es a partir de este año, ni tampoco en el programa que, que, que, que facilitaban hasta el año pasado, uh -huh. hay una casilla que marcar para hacer objeción fiscal al gasto militar. Eso es el, como, es, está fuera de la regularidad. Eh, es una desobediencia de la que asumimos las consecuencias. Y, y, por tanto, pues no, no aparece la casilla o un, una X. Lo que hacemos para poder eh, desviar parte de nuestros impuestos y que no terminen en, en financiando las guerras es eh, generar una eh, entrada eh, de dinero que tenga derecho a, a deducción en la declaración de la renta. Entonces... Eh, Si quisiéramos, eh, bueno, la objeción fiscal es algo con la cantidad que objetamos fiscalmente, es algo con lo que una cada persona tiene que estar eh, cómoda, porque al fin y al cabo, es, eh, al ser un irregular, pues eh, es un dinero que te pueden reclamar. Esta es eh, la única consecuencia que hemos tenido hasta ahora, es que te reclamen el dinero eh, y, y, bueno, de hecho te lo, te lo restan de, de tu resultado de la renta. En, A nivel particular yo reclamé de nuevo eh, este dinero que me habían restado en mi declaración de la renta y de hecho de oficio me lo vienen a eh, restar y no... O sea, no hay manera. Una vez que te la cazan, sí, sí. te la cazan claro. y ya está. Pero no ha habido ni recargos, ni multa, ni nada hasta el momento. Eh, pero bueno, el caso es que esto, que te la, te la pueden detectar y te la pueden echar para atrás. Uh -huh. Y para que aparezca esta, esta cantidad que, con la que nos sintamos cómodas, Eh, el, el truco es eh, bueno, eh, meterlo en, en… Estamos utilizando la casilla de partidos políticos porque es eh, la que menos control tiene, porque hasta, ahora sindicatos, hasta hace poco sindicatos y, y organizaciones sin ánimo de lucro pues tampoco están controladas, pero ahora tienen que declarar todos los ingresos a la diputación. Entonces, si lo hacemos en estas casillas sabemos que hay más facilidad para que se case. Y si se mete en partidos políticos, pues como no hay este control, pues eh, normalmente la, la declaración sale adelante. Aunque no es el objetivo, desde luego, que, que salga adelante, pero bueno, pues sí que si al final queremos desviar este capital para, para generar eh, justicia social y apoyar movimientos que, que lo generen, pues, pues bueno, pues hay que hacerlo de esta manera. Y el truco es multiplicarlo por cinco, porque la aportación a partidos políticos eh, es de un 20%. Entonces, si tú quieres objetar 100 euros, eh, introducirás una Eh, aportación que no se ha hecho de 500 euros al partido político y el programa, el aplicativo online automáticamente nos calcula una objeción de 100 euros uh -huh. estos 100 euros luego no nos los quedamos, no es un dinero que nosotros decidimos no aportar, sino que lo destinamos, como hemos explicado antes, a un fin eh, que consideremos eh, justo eh, que trabaje por una sociedad más justa y equitativa y eh, a continuación eh, procedemos a Eh, adjuntar en la declaración un comprobante de cómo hemos hecho una aportación por, este, por esta cantidad de dinero y eh, una carta al, al señor diputado de Hacienda explicándole por qué hemos eh, sustraído esa cantidad de los impuestos y lo hemos dedicado a otro fin y con estos documentos adjuntados a nuestra declaración pues estaría hecho lo que es la objeción fiscal es, mm. es la parte técnica y, y bueno pues <risa> o sea eh la misma persona que va a hacer la declaración de la renta decide cuán, de cuánto es la cantidad que quiere objetar eh, bueno cuánto cuánto dinero quiere dejar de desviar a a posibles gastos militares y, y mandar a bueno un cuarto de ello eh, como bien has dicho mandarlo a, a algún colectivo con fines sociales y eh claro o sea eh, a, eh, se adjunta a la declaración una carta Eh, entiendo que no sea algún técnico de Hacienda o el diputado de Hacienda o lo que sea, en, en la que básicamente vienes a decir, yo estoy haciendo esta desobediencia, no pienso contribuir para gastos militares y desvío estos gastos a, a fines sociales. Es decir, no me estoy ahorrando el pagar impuestos. ¿no? Efectivamente, tal y como lo has contado. Así es, sí. Y en este sentido, eh, bueno, es que recasco por la aclaración, eh, claro, eh, vamos a ponernos en el caso de que, Eh, las oyentes o los oyentes quieran hacerlo, o en mi propio caso, eh, ¿qué tengo que hacer? O sea, es decir, eh, los, los técnicos y las técnicas de, de la, eh, me ha parecido que has dicho, oficina de objeción fiscal, eh, ¿estáis en algún lugar físico para dar ese asesoramiento o cada uno se tiene que buscar la vida o cómo...? Eh eh, la oficina es es un lugar físico, estamos en Vaquea en Echea y los días eh se conciertan eh en llamada telefónica, o sea es eh Miguel si puedes facilitar el número que no <risa> eh, sí bueno explicar un poquillo eh que bueno de momento estamos de momento estamos en tres reales en Áraba, en Guipúzcoa y en Bilbo o sea en, en estos tres reales de momento uh -huh. <coughs> de momento no, no nos hemos podido extender más Eh, pero tenemos estas tres oficinas eh, para que la hagan los contribuyentes de Árabe, eh, Guipúzcoa y Vizcaya. Y, y bueno, en Áraba los, los, y en Vizcaya se puede coger cita bien por mail o bien por teléfono. Uh -huh. eh, en, en Bilbao solamente se puede coger por teléfono, de lunes a jueves de 5 a 8, pero bueno, los... Eh, No sé si merece la pena que diga el teléfono por la radio, porque la gente igual no se va a quedar, pero está, pero está en nuestra página web. O, y incluso en la campaña estatal, porque también existe campaña estatal, que es ojecionfiscal.org, también eh, aparece la página, de, la página de, de Escolarruya. O sea que ahí también se puede, tanto poniendo Ojeción Fiscal como poniendo Eragospin Fiscal en, el, en tu buscador favorito, puedes, puedes acceder a nosotras. Además en la en la página de Eragos Pién Fiscala eh también se puede encontrar una sugerencia de eh, aquellas eh, entidades que eh luchan eh, por un mundo más justo si a alguien no le viene unas a la a la cabeza en el momento de que le hace uh -huh. una objeción pues hay unas sugerencias y uh -huh. y todas ellas son perfectamente válidas. Uh -huh. Muy bien, entonces bueno eh se concierta cita en Árabe y en Vizcaya mediante el teléfono móvil disponible en la web mencionada y, y en Guipúzcoa, perdona. En, en, en, árabe, en Árabe y en Guipúzcoa se puede hacer bien mediante mail o teléfono y en, en Vizcaya solamente lo estamos haciendo por teléfono. Vale, vale. Eh, un día largo el de hoy. Eh, muy bien, pues nada, bueno, eh, vamos terminando, si os parece, porque se nos termina el tiempo. Eh, animar a las oyentes y los oyentes a, a que participen de esta dinámica tan justa y no sé si, si os gustaría añadir algo. Bueno, pues me gustaría añadir muchas cosas, pero bueno, y se nos acaba el tiempo. <risa> Yo animaría a la gente a que desobedeciera. Eh, hacer un mundo más justo está en nuestra mano y ahí estamos para echar una mano si esta es la vía que elegís. Uh -huh. En ese sentido, como bien has dicho, el riesgo que, que corremos es que esa parte que en principio hemos desviado a fines sociales eh, nos vuelva a ser... Sí, que la paguemos dos veces, Eso una es. al ejército y otra a luchar contra el ejército. Eso es, pero como bien has dicho, cada cual elige la, la cantidad de dinero sí, que quiere sí. poner en juego en este sentido, ¿no? Así que... Muy bien, pues es que ricasco Miguel, es que ricasco Josi. Eh, ánimo con todo, eh, me imagino que os esperarán meses o semanas duras, ¿no? Con hasta Le que. mucho trabajo, se llevan, se llevan con gusto. Sí, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, es que ricasco y, y a seguir en la lucha. Ahí está. Ah, bueno.